Aló Aló, Semsy sí. Habla Marcelo ¿Con Marcelo? Sí, sí ¿Marcelo Chubavigo? No, no, no, tú no me conoces, me confunde eh, Vero me dio tu teléfono Me dijo que tuve que expito. quién chucha, Vero? Eh... Ella es prima del Víctor ¿Y quién chucha, el Víctor? Me dijo que era un compañero tuyo de... De la básica eh, No, no ah, pasa eh, nada, espérate, no pasa nada Espérate, no nada. recuerdo ¿Cómo? muy bien de qué no. curso, pero... Ay, ya, hay que más luego. chao, eh, chao, chao ¿Tení chau? Sí. Drogas traficar, traficar. Cuando drogas, cuando trafican de trafican, cuando trafica quiere traficar droga, te cuento que aunque llevo un kilo 5 dioses, vendo 30, nunca la droga sobra. Uh, porque son tan buenos para la marihuana, estos chico de. Como yo, igual no te, te compran, compran el pesado, Así con bolsillo, con paquete, más otro Con plata, con dos ojos abiertos Buscando paco y paca, estos son los enemigos Te fría te esposan, se rían Te mofren, calabozos te colocan Te llevan a la tenis, cinco días mínimo Adiento el tiempo es infinito Es un truque que ofreces Por Luca y por mí, O el trato es dos por Luca y fumamos uno aquí Si, sí, ¿sí? o tres por dos, o prefieres un bagallo de diez, diez. Te garantizo que sale diez porque no esta vez. Oye, esto es para ti, no, man, no me en la mano No, andé escribiendo en mi teléfono en los baños Porque cuando me vaya viene el hijo. No mamá ni igual y al hijo me dedico Aló Aló, hablo con Watón Sí Sí, mira, me llamo Vero, vi tu teléfono en el baño Y decía que vendía pagallos de 5 ¿es verdad? Pagallos de 5 No, no pasa nada comadre, no hay mano Venga, mire, aproveche Llegó la cosecha Tengo cogollo y prensado No se ha pasado, que me pongo pesado Paso el dato a pocos amigos Compro un kilo, triplico Su precio, no se ha No me río de la situación Hago una canción Tomando el micrófono me, me pongo cafichón Guardando dinero debajo del colchón ¿Aló? Aló, mira, soy yo de nuevo Oye, por favor no va con No, no pasa nada, chao Era la amiga del amigo De un primo, del hermano De un lujo que no veo Hace años Si hablamos por teléfono, hace la chorta Nunca no a la marihuana Ni caño, ni pito mejor cuchitril No sé hay gil, aquí está la mano Quiere repartir O pata en la raja, ojo muy rojo, quiere tener conmigo su plata, no la va a perder. Eh, ¿Aló? Oiga, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cayó. ¿Quién cayó? Wa? El chaca loco. ¿A ah, qué anda haciendo ese guan? Por vender loco. Vendiendo qué? Marihuana, weón. En canal,